Provincial en la provincia de Córdoba está impugnando la candidatura de、eh, Pablo Riveros. Él es、eh, intendente actual de Villa Ciudad Parque y alguien al que lo hemos consultado por distintos motivos en, en Radio k e r m e s Nos escuchás del otro lado, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por el llamado. ¿eh? Bueno, contanos qué es lo que pasó. Te habías、eh, presentado para la reelección. Para administrar nuevamente por otro periodo Villa Ciudad Parque y te lo impidió la justicia electoral. ¿Por qué motivo? Bueno,、eh, cabe aclarar que, que este es mi primer periodo como jefe comunal.、Uh -huh. En la provincia de Córdoba existen comunas y municipios. Y que, bueno, en, en la provincia hay una ley que era 10.406 que impide la reelección indefinida, de la cual yo estoy de acuerdo también para no generar, digamos. Eh, 20, 30 años con, con la misma persona en el mismo lugar, que sucedía en, en Córdoba, digamos.、Uh -huh. Pero bueno, acá, evidentemente, a partir de a, nuestra lista se había oficializado en la Junta Electoral Local, nuestra elección era el 4 de junio, y juntos por el cambio apeló esta medida y la jueza electoral de la provincia, Marta Verani, decidió impugnar mi candidatura. Eh, diciendo que yo había tenido un periodo anterior como secretario de comuna de la oposición, que es un, un lugar que no tiene absolutamente ninguna trascendencia ni ningún efecto en, en el gobierno comunal. Claro, porque no forma parte de, de, de la fórmula que se presenta para el Ejecutivo. Pienso en、eh, intendente y viceintendente, no sé cómo es allá. Mirá, en realidad, si vos querés darle un, una semejanza con, con, con algún cargo, como para poder entender la situación, un secretario de comuna se puede llegar a semejar en algún punto a al concejal. Ajá, bien, bien. Y, e, e, e... El tema es que si yo hubiese sido. El tema es que si yo hubiese, acá hay otro principio que se está violando también, que es el de la igualdad de la ley,、uh -huh. porque si yo hubiese sido concejal en el periodo 2015-2019. Sí. Y en el 2019-2023 intendente podría volver a ser candidato intendente. Claro. O sea que acá hay un principio de, de, de igualdad ante la ley que nos está cumpliendo. Pero además, hay, el Tribunal Supremo de Justicia de la provincia de Córdoba、eh, ha fijado un criterio de, de, con la ley electoral que se llama de interpretación amplio, que es que ante la, la situación de conflictividad que puede traer una ley electoral, Siempre prevalece la participación ciudadana y el derecho de la gente a, a votar a sus, a sus gobernantes, digamos,、uh -huh. ¿no? Que es lo que justamente no aplicó la jueza electoral Marta Vidal en este caso. Claro.、Eh, vos solamente como jefe comunal llevas un solo periodo. Exactamente.、Uh -huh. Exactamente. ¿Y, y esta, sí, si exactamente. esta situación que, que te toca atravesar a vos, que hayan impugnado tu candidatura, se da en otras localidades del interior provincial? El, el, el error o, o la, fa, la falla en la recepción de la ley ha generado complicaciones en, en varias comunas.、Uh -huh. eh, el tema es que、eh, en, en, la, en la mayoría o en la totalidad de los casos se ha reemplazado a ese candidato y nosotros decidimos ir adelante porque entendíamos que se estaba cometiendo una, un acto injusto, digamos, y evidentemente la jueza Marta Vial intentó de esta forma disciplinarnos.、Uh -huh. Claro.、Eh, los comicios estaban previstos para el 4 de junio. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, nosotros, cuando apelamos la decisión de la jueza a la Cámara de Apelaciones de la Justicia Electoral, decidimos p o s t e r g a r las elecciones al el 23 de julio para, bueno, para darle el debido tiempo al proceso judicial que va en marcha. a、uh、j -huh. ¿Y、eh, va a seguir la fórmula como ustedes la habían presentado oportunamente en su momento o van a desistir de alguna de las candidaturas? Bueno, en realidad vamos a esperar el fallo, pero de todas maneras es importante destacar que el proyecto no, no está en riesgo, digamos, porque, bueno, como ustedes han venido siguiendo también en otras notas que pudimos hacer, este es un proyecto que tiene,、eh, está enraizado en la comunidad, que viene de un proceso organizativo comunitario. Socio cultural que, que desbordó hacia lo político y que tienen nuestros compañeros y compañeras、eh, la, la posibilidad de ocupar el lugar que tengo yo en este momento sin ningún problema, pero eso no implica que nosotros podamos dejar pasar tremenda injusticia y, y además que, que sea una oportunidad para las comunas de Córdoba para marcar,、eh, para modificar esta diferencia que se viene haciendo entre los municipios y las comunas, que no lo dice la ley 8102, que la ley. De municipios y comunas, donde la única diferencia que marca entre las comunas y municipios es la cantidad de habitantes y, y esto del consejo deliberante que no existe en las comunas. Pero después, las facultades de un jefe comunal son las mismas que un intendente. Claro, claro.、Eh, Rubén San Sebastián、eh, es el candidato opositor quien realizó este pedido de impugnación. Pertenece al Frente Cívico.、Eh, ¿El Frente Cívico a qué organización、eh, podemos pensarlo? Nacional、eh, está aliado, o, o quién es la cara visible en Córdoba del Frente Cívico? La cara visible del Frente Cívico es juez y el、uh -huh. Frente Cívico es parte del, del j u n t o por el Cambio. Claro. O sea que esta situación que se está dando en、eh, Villa Ciudad Parque、eh, es similar re... a la situación que se está dando a nivel nacional,、claro. donde la justicia se intromete en la vida comunitaria de los pueblos. La vida política,、uh -huh. que no es su orden, y el, casualmente la, el espacio político donde siempre existe la denuncia es Juntos por el Cambio.、Claro. Hay una similitud en eso. Yo no creo que haya una proscripción hacia Pablo Riveros en términos generales, sí creo que la hay en términos locales. que La intención es correrme de, de un lado, pero me parece que lo que está sucediendo acá es lo mismo que está pasando, es similar en el sentido que la justicia, una vez más. Intrometiéndose en, en, en los procesos electorales de, de una comunidad en este caso. Pablo, ¿y cómo reaccionó la comunidad? Con sentido común y saber popular.、Uh -huh. muy, muy, muy, muy concreto. Fue, la verdad que es hermoso el, el, el, los comentarios de la gente porque son tan claros y tan, tan elocuentes. Como, por ejemplo, ¿cómo puede ser que los intendentes de, de, de l a l o c a l i d a d d e vecinas. que han sido elegidos por primera vez se puedan volver a reelegir y nuestro jefe comunal, que por primera vez es jefe comunal, no lo podamos volver a reelegir. Claro. Ha s e d o c o、claro. m u n ahí que está más que claro y después, bueno, en, en, entendiendo que hay una diferencia entre municipios y comunas, que no es lo que la ley marca y que además la ley es、eh, pareja para todos, digamos. Por lo tanto,、uh -huh. uno, acá lo que está, se está creando son ciudadanos de primera. Que viven en municipios que pueden votar tres veces a la misma persona para el mismo cargo、uh -huh. y ciudadanos de segunda en la comuna que no lo pueden hacer.、Eh, ¿Hasta cuántas veces、eh, puede ser electo en un mismo municipio un intendente o un jefe comunal en la provincia de Córdoba? Dos veces.、Uh -huh. Es decir, que puede estar 12 años. El tema es el siguiente. Mirá, yo te, yo te hago un ejemplo concreto. En un, en un municipio, el, el primer candidato a, a intendente es el primer concejal. Uh -huh. Entonces,、eh, si yo hubiese sido concejal en el periodo 2015-2019、uh -huh. y en el periodo 2019-2023 hubiese sido intendente, yo hoy podría ser candidato intendente. Claro. claro. Hay una, una clara diferencia, digamos, de, de criterio que evidentemente lleva a, a la jueza electoral Aplicar de forma taxativa un artículo de una ley que i n c l u s i va e v en contra del mismo espíritu de la ley,、uh -huh. porque la ley es la 10.406 que impide la reelección indefinida、uh -huh. y que s o l o permite un, una reelección por un periodo más, que es el que se me está negando a mí. Bien.、Eh, Pablo, hay una cuestión de fondo que tiene que ver con esta posibilidad de la reelección indefinida. ¿Qué、eh, La alternancia no significa, sin embargo,、eh, per se,、eh, algo positivo para las comunidades. Pienso en que hay municipios que han sido bien administrados,、eh, y en la provincia de La Pampa, por ejemplo, y que los intendentes llevan cuatro o cinco periodos.、Eh, ¿Vos por qué pensás, teniendo en cuenta、eh, la organización comunitaria que a vos te permitió llegar Hasta、eh, el lugar que ocupás, a ser jefe comunal de Villa Ciudad Parque, ¿por qué pensás vos que la alternancia puede ser algo positivo? Yo creo que la alternancia siempre es positiva、eh, porque me parece que va generando、eh, personas con capacidad de, de gobernar y de administrar los, los intereses de la comunidad, digamos.、Eh, por lo menos. En el proceso que hemos tenido nosotros en nuestra organización comunitaria y política, siempre、eh, hemos estado formándonos para, para, para llevar adelante los, los, los destinos de nuestra organización y del colectivo, digamos, lo mismo sucedió en la comuna. Ahora, sí es verdad que en las comunas de Córdoba sucede algo particular, que es que, por ejemplo, hay comunas, no como la nuestra, que por ahí. está Más ligadas, es más parecido a un municipio por la cantidad de habitantes. De hecho, nosotros deberíamos ser un municipio、uh -huh. por la cantidad de habitantes. Estamos esperando el censo. Pero las comunas en Córdoba, hay comunas que tienen 300 habitantes,、uh -huh. 500, 100. Entonces, es muy difícil encontrar, eh, claro, eh, armar listas de 12 personas. para el gobierno, el ¿no? Entonces, bueno, me parece que acá. Hay un error de interpretación. Nosotros desgrabamos la sesión donde se discutió esta ley y en ningún momento de la sesión, de la sesión se habló de, la, de las comunas. Por lo tanto, evidentemente, hay una asociación entre las comunas y los municipios、eh, que, evidentemente,、eh, bueno, no está contemplada en la decisión de la jueza. Es más, el artículo 6. Donde habla sobre el impedimento de, o sobre la posibilidad de reelegirse una so, en un solo pedido más, habla de cargos políticos y cuando pasa a, la, a las comunas, pasa a un cuerpo político y dice quienes hayan integrado la comisión comunal. Acá viene el, el, el, el problema, digamos.、Uh -huh. Pablo,、eh, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, por supuesto, y volveremos a hablar más c e r c a de las elecciones. Cuando haya una solución de fondo、eh, a este tema. Un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo enorme para todos los campeones. h a b l a m o s con Pablo Riveros, quien es jefe comunal de Villa Ciudad Parque en la provincia de Córdoba. Por un pedido del candidato de Cambiemos, la justicia electoral provincial anuló su candidatura a reelección. Y bueno, él lo decía abiertamente: esto es algo similar a lo que está ocurriendo. por pedido de candidatos de Juntos por el Cambio a nivel nacional.